De españoles. El agua de la vida Había una vez un rey que cayó muy enfermo Y ningún médico de ningún reino pudo encontrar el remedio para su recuperación Todos pensaban que no viviría mucho ni volvería a ver la luz del día oh, ¿Dónde están mis hijos? Los quiero aquí a mi lado El rey tenía dos hijos El mayor, William, tenía hambre de poder y quería heredar el reino El más joven, Harry, sin embargo, era amable e inocente Se preocupaba por todos y quería mucho a su padre ¿Cómo está mi padre? Hicimos todo lo posible, ahora solo un milagro puede salvar su vida Mientras tanto, William estaba enamorado de una chica llamada Miranda Pasaba sus días junto a ella y le contaba todo lo que le pasaba en la vida. ¿Sabes qué, cariño? Quiero convertirme en el favorito de mi padre, pero creo que él ama más a Harry. Ah, solo espero que no herede el trono antes que yo. Tú, y solo tú, mi amor, te convertirás en rey. ¿Cómo estás tan segura? Porque yo sé cómo puedes ganarte el corazón de tu padre. Coge esta poción de mi abuela Haz que beba esto y recuperará la salud Oh, querida, eres la única que me entiende Cuando me convierta en rey, te prometo que serás mi reina Oh, cariño, tú sí que me quieres mucho Pero William no sabía que Miranda no buscaba su corazón Sino algo completamente distinto <risa> ¡Qué estúpido! Mientras tanto, Harry estaba desconsolado Ya que no soportaba ver a su padre sufriendo Había estado rezando mucho, pidiendo la recuperación de su amado padre ¡Oh, ángeles! ¿Qué puedo hacer para que mi padre se cure? Fue entonces cuando apareció un ángel disfrazado de un viejo sabio Y vio como Harry lloraba ¿Qué es lo que te pasa, joven príncipe? ¿Quién eres tú? Soy un sabio que deambula por el reino en busca de conocimiento. Me he dado cuenta de que estabas llorando, así que he decidido pasar por aquí. ¿Hay alguna forma de ayudarte? Mi padre, el rey, está enfermo. Y los médicos dicen que ninguna medicina del mundo puede ayudarle. Bueno, conozco un remedio que encontrarás en una cueva sobre la que brilla la luna Se encuentra a varios reinos de distancia y el camino tiene numerosos obstáculos Se llama el agua de la vida Dime, ¿cómo llego hasta allí? Puedo enfrentarme a cualquier obstáculo y viajar muchas millas para que mi padre se recupere Entonces el sabio le dio las instrucciones necesarias para llegar al lugar Harry se fue en busca del agua de la vida Después de viajar durante dos días Llegó a un denso bosque Donde se encontró con un enano ¿Hola? He oído a alguien acercarse ¿Puedes ayudarme? ¿De dónde sale esa voz? Por favor, ayúdame Si es que puedes escucharme Dime, ¿cómo te has quedado atrapado ahí? Una bruja usó sus poderes malignos para ponerme aquí ¿Podrías liberarme cortando los grilletes que hay aquí? Por favor Harry sacó su espada para liberar al enano El enano le dio las gracias y le pidió a Harry que le acompañara a cenar Pero Harry dijo que tenía prisa y se fue para continuar su búsqueda Harry siguió viajando y de pronto comenzó a escuchar un gemido Siguió el sonido Y de repente se encontró con un león viejo y enfermo. Oh, vaya. Parece que está herido y débil. Y tendrá hambre. Puede que se me haga tarde, pero no puedo dejarle ahí. Harry le dio trozos de pan al león. De hecho, le dio toda su comida al león. Después continuó cabalgando en busca del agua de la vida. Harry ahora estaba muy hambriento, pero continuó con su búsqueda. Cabalgó a través del penetrante viento Cabalgó a través de fuertes nevadas Y finalmente llegó a una cueva Sobre la que la luna brillaba intensamente Hambriento y sediento Harry cayó inconsciente a la entrada de la cueva Harry, despierta Vamos, Harry, despierta Venga, vamos, Harry Tú, ¿cómo puedes estar aquí? Yo no soy un sabio Soy un ángel que no soportaba verte llorando y aparecí disfrazado de sabio. Me complace ver que tu alma es amable. y Te detuviste para ayudar a esos seres necesitados. Aquí está el agua de la vida. Bebe un poco para recuperar fuerzas y llévale el resto a tu padre. Harry bebió el agua de la vida y recuperó la fuerza. Le agradeció todo al ángel. ...y le llevó el resto a su padre enfermo. De vuelta en el reino, la porción de Miranda había curado al rey que recuperó la salud. El rey quedó impresionado con William y decidió convertirle en rey. ¿Pero dónde está Harry? No lo he visto en una semana. ¿Tan insensible puede ser un hijo para no estar cerca de su padre cuando está enfermo? William aprovechó la situación... ...y sugirió al rey que arrestase a Harry... ...por su irresponsabilidad. Padre, nada le importa. A él no le importas tú, ni yo, ni el reino. Sugiero que lo encerremos durante algún tiempo... ...para darle una lección. Mientras tanto, Harry se sentía aliviado... ...por haber regresado al palacio con el agua de la vida. Pero desgraciadamente para él... ...William tenía otros planes. Arrestadle de inmediato y metedlo entre rejas... Pero hermano, ¿por qué? No te mereces ninguna explicación Ah, Muévete El nuevo rey será proclamado y todos están invitados al palacio ¡Horra! ¡Horra! ¡Tenemos nuevo rey! Debe ser el príncipe Harry, él es mucho más amable Harry estaba encerrado en la celda, estaba sentado Y se sentía muy triste y abatido Ya que su propio hermano le había encarcelado ¿Por qué no me han dado la oportunidad de hablar? De repente, un fuerte ruido le sobresaltó ¿Tú? ¿Pero cómo has entrado aquí? Yo he venido a liberarte Pero, ¿cómo lo has sabido? No tenemos tiempo para eso Vamos, tenemos que irnos Pero el palacio está muy vigilado No te preocupes, alguien se va a encargar de los guardias ¡Vámonos! ¡Ayuda, un león! ¡Socorro, hay un león! ¡Ayuda, un león! Venga, por aquí Cuando el príncipe William estaba a punto de ser coronado rey Su padre comenzó a sentirse mal Y cayó al suelo ¿Qué le sucede al rey? ¡Oh, no! Pensábamos que se había recuperado ¿Qué le has dado a mi padre? Está enfermo de nuevo Tu miserable mujer me has engañado ¿Pero cómo te atreves? Querías a tu padre vivo solo para ser proclamado rey Y ahora me estás culpando a mí No levantes la voz O haré que te arresten ¿En serio? ¿Crees que vas a poder arrestarme? <risa> es Sabrina la bruja He oído que ella es muy poderosa Sí que lo es, ¡salvemos la vida! No tienes idea de lo que soy capaz de hacer con mis poderes ¡Lo verás! ¡Oh! Sabrina, ha llegado tu hora oh. Padre, por favor, bebe esto El rey bebió el agua e inmediatamente se sintió mejor Y se levantó de inmediato Gracias, hijo me siento mucho mejor ¿Qué es eso que me has dado? Harry le explicó todo a su padre Y le dijo por qué no estuvo a su lado cuando estaba tan enfermo Al escuchar aquello, el rey se avergonzó Perdóname, hijo mío Yo no sabía nada No importa, padre Tienes buena salud Y eso es lo más importante para mí William se acercó a ellos Oh, hermano, perdóname Yo estaba bajo el hechizo de esa bruja y no sabía lo que hacía. Ah, oh, no sea ridículo. Dame un abrazo como en los viejos tiempos. Y entonces los hermanos se abrazaron y el rey sonrió. Pronto William y Harry fueron proclamados reyes. Ellos gobernarían el reino juntos y se asegurarían de que brujas como Miranda no se acercasen al rey. ¡Viva nuestros reyes! ¡Viva nuestros reyes!